Bombeo solar. El agua es esencial para la vida, es el líquido más importante de la naturaleza, es por ello que el acceso a un suministro de agua seguro y sostenible es una preocupación creciente en todas las regiones del mundo. Un sistema de bombeo solar consiste en una bomba de agua hidráulica alimentada de manera directa por paneles solares fotovoltaicos, en lugar de ser abastecida mediante electricidad convencional o diésel. El bombeo solar fotovoltaico es una aplicación de la energía solar fotovoltaica de mayor crecimiento. Estos sistemas son una solución ecológica para bombear agua, en zonas rurales donde no hay conexión a la red eléctrica convencional. En muchas comunidades, el agua subterránea es bombeada por sistemas a diésel, que son costosos y pueden ser difíciles de mantener, además de sus impactos medioambientales. En la inmensa mayoría de las comunidades donde la electricidad es escasa, La energía solar puede ser parte de la solución. Los sistemas de bombeo fotovoltaico, al igual que los alimentados mediante energía eólica, son muy útiles, y donde no es posible acceder a la red general de electricidad o bien supone un precio prohibitivo. Su costo es generalmente más económico debido a sus menores costos de operación y mantenimiento, y presentan un menor impacto ambiental que los sistemas de bombeo alimentados mediante motores de combustión interna. Las bombas utilizadas pueden ser tanto de corriente alterna AC como corriente continua DC. Normalmente se emplean motores de corriente continua para pequeñas y medianas aplicaciones de hasta 3 k w de potencia, mientras que para aplicaciones más grandes se utilizan motores de corriente alterna acoplados a un inversor de corriente. Esto permite dimensionar sistemas desde 0,15 k w hasta más de 55 k w de potencia, Que pueden ser empleados para abastecer complejos sistemas de irrigación o almacenamiento de agua. En algunos casos se instala un sistema de alimentación híbrido, que puede recibir energía tanto de paneles fotovoltaicos como de un aerogenerador eólico, mejorando sustancialmente el bombeo. Sistemas de bombeo solar. Los sistemas de bombeo se diseñan de acuerdo a las condiciones de irradiación solar del lugar, la altura dinámica total de bombeo y la necesidad de agua por día. No se aconseja la utilización de baterías, ya que éstas necesitan mantenimiento y pueden ser un punto de falla. Lo recomendable es instalar un depósito de agua que actúa como reserva para los días donde la irradiación solar es baja. Para ello es común la instalación de tanques australianos, bateas o depósitos excavados. La mayor demanda de bombas solares se encuentra entre las áreas rurales fuera de la red. Es por ello que los sistemas de bombeo solar son considerados como sistemas fotovoltaicos autónomos. Ya que pueden tener un sistema de acumulación de energía, baterías. Sin embargo, los sistemas de bombeo solar pueden trabajar sin este sistema de acumulación de energía y únicamente trabajar durante las horas solares de cada día. Un sistema de bombeo solar fotovoltaico consta de tres componentes principales: módulos fotovoltaicos, bomba y motor para bombear el agua requerida, regulador de carga, banco de baterías. La adquisición inicial del equipo para bombeo solar fotovoltaico es más costosa que otras alternativas de bombeo. Sin embargo, los costos de operación y mantenimiento son bajos. En particular, en comparación con los sistemas de bombeo con motores a diésel, el sistema de bombeo fotovoltaico tiene una vida útil de más de 20 años, por lo tanto, los beneficios financieros superan ampliamente el costo de inversión inicial. Diseño de bombeo solar directo. El funcionamiento del sistema de bombeo solar directo básicamente es variable dependiendo de la potencia suministrada por parte de los módulos fotovoltaicos. Las horas en las que la bomba trabaja al 100% d e p e n d e de las horas solares pico que, según qué zona, puede variar. Es decir, para los sistemas de bombeo solar directo, al trabajar sin baterías funcionará únicamente con radiación solar directa, pues el sistema se activa cuando las placas solares reciben energía fotovoltaica a lo largo del día. Ahora bien, ¿Qué modelo de bomba será necesaria para el sistema de bombeo solar directo? Para dimensionar correctamente el sistema de bombeo solar directo, en primer lugar, es necesario conocer el caudal del sistema de bombeo solar directo, es decir, la demanda de agua necesaria en litros/hora de impulsión necesarios. La bomba es la que establece la cantidad de fluido que es posible transportar. La unidad de medida del caudal son M3, metros cúbicos. Las variables a considerar en el diseño del sistema de bombeo son la altura de impulsión del sistema de bombeo solar directo, es decir, la distancia vertical y horizontal entre la bomba y el punto final de impulsión, la altura de aspiración del sistema de bombeo solar directo. Se trata de la distancia vertical entre el lugar donde se encuentra el agua y la distancia de instalación de bomba. Dicho valor no hay que tener en cuenta en bombas sumergibles. La presión del sistema de bombeo solar directo es otra de las variables a tener en cuenta y es la fuerza que actúa sobre el fluido.